Buen día, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo le va, Mauro? Muy bien. Bueno, eh, te venimos a buscar porque estás en boca de todos, como se dice habitualmente, porque eh con editores y también vecinos y vecinas de Santa Rosa han mandado una nota al comité eh y te lo preguntamos si eso es así, porque quieren que seas candidato, el candidato intendente del radicalismo. ¿Qué sabes, qué se puede decir de esto? En primer lugar, me enteré por la prensa. Nunca accedí a la nota. Y las autoridades del partido me han hecho llegar la nota. Así que lo que sé sé por la prensa el día de ayer a la mañana no eh, con respecto al tema candidaturas, me parece que la Argentina y en lo cual no excluye a la provincia de la Pampa y a la ciudad de Santa Rosa, atraviesa una situación, una situación socioeconómica eh, sumamente grave. Entonces, eh, avanzar en forma tan intempestiva y tan prematura con candidaturas eh, sin hacer eh, un, un programa de gobierno para la ciudad, para la provincia o para para la Argentina, me parece que es este falta de sensibilidad y me parece que es eh, tiene una cuota de irresponsabilidad. No es momento de, de poner el pasacalle, ¿no? Eh, es momento de, en primer lugar, pensar cuáles son las salidas públicas eh, todos sabemos hoy que la inflación genera pobreza a diario, todos sabemos que alquilar una casa genera serias dificultades, todos sabemos que hoy aún quienes tienen empleo no llegan a fin de mes. Entonces me parece que lo que hace falta es, primero, que cada una de las coaliciones tengan un programa de gobierno, segundo, ver qué se puede conciliar de las distintas fuerzas políticas de ese programa de gobierno, la historia política uh, del mundo nos dice que de las grandes crisis se salen con acuerdos mínimos por lo menos. Entonces, me parece que nosotros tenemos hoy una inflación estructural que se, eh, que, que que está eh, incrementándose, tenemos este niveles de pobreza que hacían más de 20 años que no se veía, eh tenemos ausencia de inversión, no tenemos moneda, no tenemos crédito internacional, Eh, el argentino, en vez de ahorrar en el circuito institucional bancario eh tiene este sistema bimonetario y atesora dólares con lo cual quita quita posibilidad de eh, un proceso virtuoso que es el, el ahorro el crédito y después la inversión para generar empleo o sea, si uno uno eh, advierte tenemos una situación que hacía muchísimos años este no se daba en la argentina y hay que sumarle que la Argentina lleva 60 años de estancamiento, desde el año 2007 en adelante no hay aumento del empleo privado, el que ha crecido el empleo público, tenemos niveles de presión tributarias que eh, son altísimos, un gasto público que pasó de 25 puntos del PBI al 45 puntos del PBI, y esto me parece que pone eh, limitaciones eh, digamos al funcionamiento del Estado, limitaciones el crecimiento, y que son las cosas que la dirigencia política tiene que resolver, y, y bueno, desde la llegada a de la democracia estas situaciones se han agravado, con lo cual este me parece que genera la posibilidad de que aparezcan eh extremos outsider que le permita re, este competir con los partidos tradicionales no Bueno, ya nos vamos a meter un poquito en estos extremos outsider, como vos decís me quedo con una frase, no es momento de pasacalle, un tiro por elevación a, eh, en este caso Martín Arduain, que ya se lanzó porque puso carteles por todos lados es parte de la coalición de Junto por el Carmen No, es, es una forma de eh, significar que no es momento de candidaturas Digo, no hay momento de exteriorizar eh, a misiones personales es momento de decir que eh, el radicalismo viene de un de un este congreso de educación viendo cómo este el sector que ahora va a ser un paro a ver cómo eh, la argentina retoma eh, esa tradición de que los hijos siempre superaban a los padres en nivel de educación. Ahora se va al revés, los hijos tienen menos nivel de educación que sus padres que los abuelos. Digo, a ver cómo la Argentina retoma el hambre por la educación, y la educación pasa a ser eh, el motor de la movilidad social, que, digamos, eh, así sucede en el mundo, ¿no? este Hoy los países que avanzan son los que tienen inversiones en educación, pero además, digamos, con una educación de calidad y que, de alguna manera, reeditúa en un proceso de desarrollo y de crecimiento. Entonces, ¿qué quiero decir? este Me parece que tenemos una situación, yo he sido por ahí este un poco extremista, pero he dicho que la Argentina agoniza, eh, que está en terapia intensiva y que la única manera de de sacar adelante el país es, en primer lugar, hacer una agenda de las coincidencias, en segundo lugar, este un gran acuerdo político y después a partir de eh, un plan con un equipo que hoy este no existe, ¿no? Y no hay un equipo eh, económico consolidado que pueda exteriorizar un plan este para en primer lugar estabilizar la economía y una vez que la economía esté estabilizada, empezar un proceso de desarrollo y crecimiento en forma sostenido. Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Mire, hoy nosotros Estamos con 40, 40nta 45 puntos de pobreza. Si la Argentina invirtiera, hoy estamos con niveles de inversión del 12, 14% del PIB. Si nosotros esos niveles de inversión, más inversión, más generación de empleo. Si esos niveles de inversión los lleváramos al 25 y creciéramos... Uh, Pasar del 14 al 25, no es poca cosa los niveles de inversión. Y creciéramos, eh, creciéramos en forma sostenida en los próximos 18, 20 años al 3%, que tampoco es una locura, pero que es forma no, sostenida mío. en los próximos 18, 20 años al 3%, estaríamos eh, reduciendo para el año 2040 la pobreza al 18%. Ya, o sea, ¿qué quiero decir? Que la Argentina tiene que empezar a pensar en los próximos 30 o 40 años. Digo, sí, si, le estoy diciendo, si casi los niveles de inversión pasamos del 14 al 25. Si crecemos sostenidamente durante 18-20 años al 3% todos los años, sí. la pobreza que hoy está en 14 en en en 40 puntos pasaría a 18 puntos. O sea, ¿Para? Eh, este, estaríamos en el año 2040 con el 18% es que quizás estos temas son bastante lejanos para una familia que con mil pesos no puede comprar un kilo de carne eso también es parte de, de, de no, la realidad lo que, lo que querido significar lo que yo he querido significar que estén, ten, estamos metidos en un berenjenal que tenemos eh, una situación terminal de la Argentina por consiguiente hace falta mínimo de consenso hace falta planes, hace falta equipo y hace falta eh recorrer eh en el tiempo, de hablando de 18, 20 años, recorrer en el tiempo este en la dirección correcta. Por supuesto que digamos esta situación lleva usted tiene que compatibilizar la salida de la pobreza con un crecimiento que no es inmediato, sino que es paulatino. Con, este políticas sociales que lleven a este amortiguar los niveles de pobreza que tenemos en la actualidad. ¿Incluís a La Pampa en esta en esta situación de agonía? Y a Santa Rosa, recién hablaste de la Argentina. ¿Incluís a La Pampa en esta misma situación? ¿O La Pampa podría ser, entre comillas, una isla? o no, para nada, para nada. Si uno toma las estadísticas de la provincia, si uno toma las estadísticas del Ministerio de, de la AFIP, de, del SIPA, Nosotros vemos que en la provincia de La Pampa del año 2007 al año 2022 el empleo privado son 36.000 personas. El empleo blanco en privado y no se ha movido desde el año eh, 2007 al año eh, 2022. En segundo lugar, bueno, las estadísticas nos han dado que un aumento de la indigencia y de la pobreza en el en el área de Santa Rosa tuay y además eh, el... Eh, el gobierno provincial acaba de lanzar un programa eh, en el cual incluye a a diez mil familias por el tema eh, pobreza e indigencia en el, en el área santa Rosa toda entonces digo miren no se puede salir de la pobreza eh con menos producción y sin generar empleo digamosle digo si usted genera empleo. Más personas salen de la informalidad, más personas que no tienen empleo y además eleva el valor de los salarios. Cuando más, más generación de empleo hay, suben los salarios. Cuando hay destrucción de empleo, no solamente se destruye el empleo, sino caen los salarios. Y a eso usted le suma un proceso inflacionario, el combo es perfecto para una tormenta perfecta ustedes creen eh, eh toroa en eh, respecto a los números que se dan a nivel nacional de eh la recuperación un poco que está pasando en la argentina después de la pandemia o desreen de de esos números miren me parece que lo primero que hay que saber es qué se entiende por recuperación porque usted puede decir hay una recuperación hay un rebote un rebote es decir bueno nosotros teníamos un nivel de de pbi de tanto lo hemos recuperado es cierto la pandemia este la pandemia eh, eh, de alguna manera afectó a la argentina digamos seríamos necios si no decimos que afectó a todo el mundo eso es cierto ahora ¿qué ha hecho la argentina la argentina digamos, por efecto de un, una población eh, eh, vacunada bueno eh, hemos volvido a eh, perdón hemos vuelto a la a la, a la normalidad y, y estamos recuperando los niveles de de el 19 que no eran buenos niveles. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuánto creció la Argentina el año 2000 eh eh 21? y creció el 10%, pero de dónde lo toma? O sea, recuperó el 10% que que habían perdido. Ahora, el, el problema es que no vamos a mantener ese 10%. Este año posiblemente podamos llegar a, por un efecto de inercia, de inercia podemos llegar a, a crecer el 4 y y a medida que y además ¿qué es lo que visualiza uno? Uno visualiza para los próximos meses una inflación que yo creo que va a ir disminuyendo, pero que va a ser alta con un enfriamiento de la economía. Entonces podemos estar ante un fenómeno de estanflación, eh, que es una combinación, no es lo mismo tener inflación que tener eh, inflación con recesión. O sea, la recesión que se avecina va a producir una disminución de la, de la la este de la inflación. Entonces, me parece que este la Pampa no es una isla que eh hay en la Pampa hay un modelo que está agotado, porque si uno toma si del Chidraños 2007 al año 2022 eh la cantidad de empleo privado permanece este estancado y lo único que sube el empleo público, que además que, que eso es, es posible gracias a que durante el gobierno de Macri, las provincias recibieron la coparticipación plena. ¿Qué quiere decir? Recibieron ese 15% que en su momento este el gobierno nacional por por las privatizaciones de la AFJP le retenía en la provincia. Bueno, hoy significa para la provincia de La Pampa entre 15 y 25 mil millones de pesos más que están ingresando. Y eso le permite seguir aumentando, o manteniendo el empleo público, que a su vez Digamos, hoy tenemos el caso de que hay este empleo formal que tampoco que está por bajo la línea de pobreza, que tampoco el alcance, que tampoco llega. Entonces, digo, eh, me parece que también la Pampa tiene un, un modelo agotado, que no es una isla, que no ha avanzado en un modelo de desarrollo, que significa este diversidad, diversificar su producción, incorporar valor agregado y además que me parece que eh, se lanzan políticas en forma tardía yo voy a decir dos ejemplos nosotros en el año 2003 2003 que nos tocó ser candidato a gobernador este eh, reemplazando a lo malogrado claudio pérez martínez uh -huh. planteábamos la utilización de la fibra óptica de, de aguas del colorado que con las cooperativas pudiéramos tener una empresa de telecomunicaciones bueno año 2003 estamos el 2022 y estamos llegando a los a, a, a los pueblos con, con conectividad digo 20 años 19 años y digo eh, eh, bueno fue una buena idea que la, el, el oficialismo lo tomó tardíamente vamos a otro ejemplo nosotros planteamos que las regalías petroleras debían reinvertirse en, el, en energía renovable Planteábamos la iólica, porque en ese momento estaba más desarrollado y la Pampa tenía mapas del viento que permitían la producción de energía renovable. Bueno, el gobernador sale hoy a plantear el tema de eh, la soberanía energética. Bueno, eh, nos gastamos las regalías petroleras en gasto corriente. Si nosotros durante ocho años hubiésemos invertido regolías petroleras en, en energía renovable hoy la Pampa estaría totalmente autoabastecida con generación propia. Y además, cuando usted tiene una generación propia, le permite atraer empresas electrodependientes con tarifas acordes. O sea, voy a dar un ejemplo. Santa Fe tiene 540 empresas metalmecánicas que son electrodependientes. De esas 540 empresas metalmecánica tiene 14.000 empleados. Bueno, si usted va si usted va a Córdoba, tiene una situación similar. Nosotros si hubiéramos tenido nuestra propia generación, posiblemente hubiésemos sido atractivos para alguna de esas, de esas empresas o para la generación de empresas propias, ¿por porque usted tiene una tarifa este, eléctrica competitiva, competitivo en cualquier lugar. Entonces, me parece que, o sea, eh, estamos planteando eh, de, eh, el tema de la conectividad y 20 años después que el radicalismo lo propuso. Estamos planteando la soberanía energética mucho tiempo después de que el radicalismo lo propuso. Decir, digamos, ha, ha habido una manera de ejercer del poder que lo ha llevado al oficialismo a no estar atento a buenas propuestas que hace la oposición. Bueno, entonces usted le suma todo eso que hay poca um, pocos niveles de de diversificación en la provincia de la Pampa. una provincia que tiene una situación mediterránea porque está cuando está sobre los puertos más fácil de ser competitiva una provincia que que debería aumentar sus exportaciones entonces y fíjese que tampoco hemos tenido una política eh que nos permita eh sustituir lo que llamamos sustituir importaciones internas uno dice ¿De dónde vienen los ladrillos cerámicos? De fuera de la provincia. ¿De dónde viene el pollo? De fuera de Entre Ríos, fuera de la provincia. ¿De dónde vienen los huevos? Pues, salvo el caso Rolón, de, de fuera de la provincia. ¿De dónde viene la lechuga? De fuera de la provincia. ¿De dónde viene la cerica? ¿Qué le estoy enumerando? Que tampoco hemos tenido una política de sustituir importaciones. Cuando usted sustituye importaciones, primero la plata queda en su provincia. Segundo, es, esa plata o va al consumo o va al ahorro. Si va al consumo, ¿qué genera? Más actividad económica. Si va el ahorro, que genera? Más posibilidad de crédito para la inversión, la industria y el consumo. Entonces, qué es lo que digo, así como la Argentina ha agotado un modelo, la provincia ha agotado un modelo. Y si no hay cambios, bueno, la situación se va a deteriorar, porque hoy nos comimos en gasto corriente prácticamente el 15% de la, de la coparticipación, Y eso ha ido en aumento, entonces el gran desafío que el gobierno ha alargado políticas de incentivos fiscales de acompañamiento a a los este a los este eh, a quienes generen empleo a quienes producen políticas que son insuficientes que son insuficientes entonces me parece que ese reproteo que por supuesto la provincia de las pampas puede salir adelante con una macroeconomía eh, organizada no con una macroeconomía desquiciada como la tenemos hoy, me parece que eh hay hay que repensar un modelo que que se agotó. Fíjense que estamos teniendo más de 20.000 viviendas de déficit. ¿Y cuál es la capacidad, aún con el gobierno oficialista, coincidiendo con el gobierno provincial y nacional, cuál es la capacidad de construcción? 1.000 viviendas para año. O sea, que el año que viene vamos a tener 22.000 viviendas de déficit y vamos va a ir aumentando el déficit. ¿Cuál es...? La política de vivienda que eh, que tiene por qué porque el modelo de decir nación me mandaba y yo invertí o me gasto la la, la privatización de ipfF en construir vivienda se agotó, entonces no ha habido una política para decir que una política que debe ser solidaria eh, todos sabemos que hay gente que no puede pagar su casa, todos sabemos que hay gente que puede pagar un poquito porque hay gente que puede pagar más o, o, pero no hemos armado una política de vivienda solidaria para que tener un recupero que nos permita la construcción de 3.000 viviendas por año, con lo cual porque dice, bueno, en un horizonte de 8 años, 10 años, resuelve el problema de, de la vivienda. Entonces, digo, creo que la provincia está inmerso también en el problema que tiene la Argentina, la baja densidad poblacional lleva a que a veces los problemas sean de mayor solución y más rápido, pero me parece que si no repensamos un modelo de provincia diferente... Vamos a seguir con los mismos problemas ¿no? Eh, para finalizar eh, volviendo al origen de la charla en, en dos palabras eh, definirme la gestión de mirando la aguirre y de lucena de Nápoles como santa Rocenio y como ex intendente bueno eh, yo yo diría que las dos gestiones eh, adolecen de un déficit que es eh, de la municipalidad eh, asiento eh, yo digo eh, me tocó a mí y al, anteriores intendente de otros que eh, la municipalidad tenía mucho más presencia en el hacer y sobre todo en el hacer de la obra pública eh, lo hacía el intendente Jorge lo hacía torroba hacíamos agua cloaca cordón cuneta este como se llama pavimento y, y, y esas dos gestiones creo que eh, encontraron no es en el momento un límite y usted hoy recorre la ciudad de Santa Rosa y bachando, eh, haciendo conexiones de agua, eh, haciendo reparaciones mínimas, están contratados a otra empresa. Quiere decir que hay una del santa roseño y del pampeano, hay una doble tributación. Si antes la municipalidad se ocupaba de todas estas cosas, eh, si antes la municipalidad se hacía agua, cloaca, cordón cuneta, pavimento. Y hoy no lo hace, es decir, hay vecinos que están pagando por esos este servicios que no se están prestando que antes lo hacían un, un municipio mucho más este hacedor uh -huh. y, y y quién aparece? Aparecen las empresas privadas. Usted fíjese que no hay una no hay un bacheo, hay está, están cortando un pavimento, y no hay un bacheo en el cual este te dice la provincia y una empresa privada acceso es ahora sí al municipio entonces te dice qué que hay y bueno yo creo que hay un déficit en en el hacer y después podemos ver, ver por qué pero si uno dice digo creo que este a partir de el mismo larñada en adelante rompió esa tradición que la municipalidad de santa Rosa poco más un poco menos la municipalidad hacía y eso de alguna manera traería no solamente bienestar, sino también un prestigio a la municipalidad y sobre todo un prestigio al personal. Yo esto está claro, ¿no? Entonces hay a mi entender hay mucha obra, mucha obra que debería estar siendo este construida por la municipalidad y que este sería sumamente mucho más económico para el vecino de la provincia y para acá pagan toda la provincia para pagar de la empresa que de Santa Rosa eh, y se podrían hacer a mitad de precio ¿no? entonces me parece a mí me parece que en el periodo que viene que va a ser un periodo sumamente difícil y de vacas muy flacas en la argentina en la argentina se falta repensar el rol de los municipios que están sobrecargados de responsabilidades y con muy pocos recursos económicos que es un tema que hay que repensar espero podamos avanzar con una adecuada ley de coparticipación en la en la provincia de La Pampa, este pero pasa a nivel nacional. Si uno ve el gasto público nacional, el gasto público provincial, el gasto público eh, municipal, el rol de los municipios es eh, infernal en las responsabilidades y con muy pocos recursos. Entonces creo que hay que repensar un municipio en todo el país, un municipio que haga, porque si usted puede hacer ya hay precio indudablemente que el, el, las obras que se van a poder hacer son el doble no francisco muchas gracias, no gracias a usted francisco toroba eh dos frases que me quedan una eh no hay que poner no hay tiempo para poner carteles uh -huh. ni pasacalles, no hay tiempo de candidatura, pero se animó a decir que tanto la gestión de alta Aguirre como la de Diápoli no están haciendo lo que deberían hacer el rey vi a Jorge. ¿Eh? Sí, se puso el... ahí, Cajo, sí, sí. ¿Qué? Jorge Torroba dijo. Claro. Eh, bueno, el operativo clamor, ¿eh? Del que no se <risa> hace cargo todavía, dijo. Vamos ¿no? a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Mauro. Hasta luego. Hasta luego.